18 minutos seguimos en la mañana Kermesera aquí en Kermés. Eh, vamos a hablar ahora unos minutos con el abogado Pablo Pintos. Eh, Pablo, Pablo y Lautaro te saludan, buen día. Rosa la Pampa. Eh, Pablo nos escuchás sí? sí ahí ¿Ah? lo escucho, ahí lo escucho ah. Radio Radio Kermés, ¿no? Sí, Radio Kermés de Santa Rosa. ¿Cómo anda de Santa Ro de Santa Rosa con con sede en la localidad de Toay? Así es, sí, con sede Así en Toay, es. Sí. sí. Hemos es, hemos tenido eh, una audiencia que me ha saludado anoche, cuando se enteraron que iba a poder salir en el medio, que me iban a dar la oportunidad a ustedes de poder transmitir lo, lo sucedido en el día de ayer. Ah, está bien. Eh, Pablo, a ver, contanos un poquito. Hubo un desalojo de la familia de José Luis Amaya, eh, ahí en Villaparque. Eh, supuestamente la municipalidad le entregó un terreno hace 19 años y ahora cayó la orden de desalojo y los desalojaron ¿Cómo, cómo es? A ver, oh, contanos Claro, eso es lo asombroso y eso es lo sorprendente de la situación eh, Te cuento lo que, me, lo que me sucedió a mí como profesional y a mi colega que interviene en la causa el doctor Gutiérrez hace una semana que nos presentamos nosotros a tomar vista del expediente cuando está actuando otra Otro patrocinio letrado, en este caso, Defensoría de la Provincia de La Pampa, asistiendo a Maya, en el expediente de desalojo, el expediente 136.016, que es Rodríguez Graciela, contra Maya José Luis y otro, ahí en el otro agregas a la familia de, sí. de Maya, sobre ejecución de sentencia de honorario, y a su vez sobre el desalojo propiamente dicho, que es un expediente que viene anteriormente caractulado con acumulado, vendrían a ser, están los dos. Lo sorprendente es que esto no es, viene de hace una semana, un mes o un año, como la dueña eh, de la propiedad titular registrada a través de una herencia hace, hace saberse eh, de, con derechos registrales hacia la propiedad. El tema de lo sorprendente es que en el año 98, finalizando el año 98 en Santa Rosa, comienzo del 99, le cedieron esos terrenos municipales con documentación al señor Maya en cuanto tenía Maya José Luis y Ocares María Ernestina, tenían al joven Sebastián de apenas 20, 21 días de edad, porque nació el 24 de diciembre del 98, me dicen que apenas 21 días de edad, o sea que estamos ya comienzo del 99. Esa familia se dedicó siempre a la parte de la construcción y el cuidado de adultos mayores, ama de casa a ella y haciendo changas de costura, criando gallinas, patos, bueno, una familia tradicional laburadora, sí. como toda familia de la provincia de La Pampa, que quiere salir adelante. Eso mm. no, lo, no lo podemos negar ni podemos discutir el, lo que la cultura pampeana. El pampeano quiere trabajar, no quiere que le regalen nada. Ustedes eso ya lo ven día a día y lo han, lo han escuchado también día a día en otras causas. Lo sorprendente es que, bueno, nos tomamos como con vista de este, de este expediente con el doctor Gutiérrez y le solicitamos a la familia poder que, que nos den los datos de todos los integrantes del grupo familiar para poder ir así al registro civil y capacidad de las personas de la provincia de La Pampa y solicitar todas las partidas de nacimiento, los actas de concubinato y acompañarlos para la que la jueza del juzgado civil número 5, eh, la jueza Adriana Pascual, tuviera conocimiento, no tanto así, en principio, de los nuevos patrocinantes que van a asistir a los doctores, a los, a los asistidos y patrocinados Maya y la señora Ocares, sino también que tuviera conocimiento, de, al día de la fecha, quiénes vivían en esa vivienda. Porque es cierto que cuando un expediente arranca hace 5 o 10 años arranca con una situación. Y cuando estamos al día de la fecha, 20-21 de septiembre, con sentencia dictada un 15 de septiembre, la situación sociocultural y sociofamiliar de esa familia ha cambiado. Se ha multiplicado, como dije, multifuncional. ¿Por qué aclaré la multifuncionalidad? Porque no solamente están los tres hijos varones de la familia, están las nueras y está un nietito. Y lo que me llama la atención de la orden del desalojo, que es para tenerlo en cuenta también, si realmente es para llamar la atención. Es que a comienzo de marzo, con esto de la pandemia, con esto de la emergencia sociohabitacional, con esto de la emergencia del decreto presidencial del presidente Alberto Fernández de evitar todo tipo de desalojo, la gente entiende que no había desalojo, que se habían suspendido tales los mismos, hasta posteriorizar el 30 de septiembre con prórroga a finalizar el año 2020. Lo cual nosotros no le podemos garantizar ningún tipo de resultados a nuestros clientes patrocinantes, patrocinados, perdón, porque no son asistidos, asistidos son en el derecho penal y ellos no tienen ninguna denuncia penal, uh -huh. tienen solamente una, una acción de desalojo por la vía civil del juzgado civil 5, como ya le dije el expediente. Bueno, estábamos esperando que pudiéramos tener conversaciones con la municipalidad, ya que la misma municipalidad, cuando tomó cartas en el asunto a comienzo esta nueva gestión del, del intendente, el doctor Luciano Di Napoli, y la directora de asuntos municipales, y no tanto así municipales, sino la dirección de niñez y adolescencia de la calle Recalde, Quina Francia, Tomaron conocimiento de la situación, fueron a ver por parte de su equipo social a la vivienda ubicada en la calle Macachín y vieron que había menores, no solamente menores como el nieto, sino menores como alguna de las nueras de 14 años que tiene un novio, que es uno de los hijos de Maya, y decidió, como todo adolescente, irse a vivir con su novio y con los padres de su novio, que se... Que se siente acogida familiarmente y contenida como tal en el grupo familiar. Por lo tanto, si hacemos un resumen, el grupo familiar de Maya está compuesto por Maya, la señora de Maya, los tres varones, dos nueras y un nieto. Pero lo sorprendente de esto es que el 21 de septiembre, día de la primavera, la municipalidad, la provincia de La Pampa y el gobierno nacional estaban los tres ocupados en cómo garantizaban el aislamiento social en los distintos espacios públicos para evitar el contagio del COVID. Bárbaro. Felicitaciones a los tres organismos y a las tres instituciones y a, los, y a las direcciones de las tres instituciones, nacionales, provinciales y municipales, que llevaron a cabo eso. Pero yo consulto, al modo mío de pregunta lo dejo, que hablé con la jueza que me atendió amablemente, que hablé con el responsable de la oficina de notificaciones y mandamientos ¿Tuvieron en cuenta, en el, de, en el desalojo que se llevó a cabo ayer a las 10 de la mañana, ¿tuvieron en cuenta la parte del COVID? ¿Tuvieron en cuenta el aislamiento? ¿El Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa? ¿Fue eh, alguien del Ministerio de Salud a ver cómo se, cómo se llevaba a cabo el, el aislamiento? ¿O el Ministerio de Salud estaba preocupado en qué respuesta le daba a la tarde en la conferencia de prensa que había pasado Con la, con la combi que no pudo entrar la ambulancia de otra provincia y, y acababa de fallecer una persona. Mm, Esas eh, son preguntas que a mí yo me hago porque me las hacen a mí. Claro, eh, me, y, saber, y, y, y, y a lo que te cuento es, sí. saber derecho no es saber leyes, y saber leyes no es saber derecho, porque cada aplicación de la ley y cada aplicación del derecho se va al caso concreto, y el mm. caso concreto es consuetudinario, dinámico, volátil, eh, cambiante día a día. Y eh, eso es lo, lo enriquecedor, enriquecedor del, de la, del ejercicio de la profesión. Y eso es lo enriquecedor de la justicia. Claro. Eh, Pablo, y un fallo, te, te, te, conté, te un caso puede ser dado vuelta. Te hago, te hago alguna, alguna consulta puntual. La orden de desalojo, ¿quién la dictó? La jueza del juzgado civil número 5, Adriana Pascual, en los primeros días del mes de septiembre precisamente... ¿Y por qué, Pablo? Eh, ¿Por qué? ¿Con qué argumento? ¿Cuál es el argumento? de el argumento... De... mira, si yo te digo el argumento real... Y sí, es lo que quiero. me vas a decir, Pablo, me estás mintiendo. Y la verdad, que una de las cosas que a mí no me sale es mentir. Porque sí. me conoce la mayoría de la gente eh, que me trata, me conoce. Dice que no se aplica el decreto reglamentario de, de marzo, mm. de la prórroga de la de la prórroga de la, de, de la suspensión de los desalojos, no es aplicable el caso de mm. las usurpaciones cuando en la, no se pudo demostrar que esa usurpación fue realmente posesión de buena fe. Ah, A lo cual tengo yo en mi poder, no solamente con el doctor Gutiérrez, que estamos armando un escrito para apelar y contrarrestar el el desalojo del día de ayer, mm. en, en, en, en, minuto, en minutos no, creo que a media mañana o si no a mediodía vamos a estar cargando por sistema el escrito. Tenemos que son poseedores del año 99, claro. tenemos Pintos. que fueron transmitidos, pero además, ahora estoy tratando de buscar acá donde tengo la explicación del decreto del artículo 9. Pintos, pero escúcheme, escúcheme un segundito, ¿Quién, ¿quién es el que eh, está reclamando el, el, la propiedad? La, la dueña que está reclamando la propiedad la de, reclama por una, por una herencia de, de, derivativa, vendría a ser, siendo uh -huh. nieta de un dueño, Rodríguez Graciela. Ajá. Uh -huh. y, y, y, y la municipalidad le entregó ese terreno en el año 98, fines del 98, principios del 99, a la familia este, Amaya. Exactamente. Uh -huh. Esa documentación, sabes lo sorprendente, está en el expediente. Uh -huh. Está en el expediente. Y que fue entregada por la, por la familia Maya en defensoría, porque en principio toda defensoría, como bien eh, los diarios informaron, en principio toda defensoría, y hace una semana que, vinieron a tom, a tomar, que, que vinimos a tomar conocimiento nosotros con el doctor Gutiérrez, y lo que le dijimos es lo siguiente: sí. el caso está perdido, a ver, ¿qué le vas a decir sí. a una familia? No le podés crear ilusiones, no somos magos, nosotros no creamos ilusiones, tratamos de llevar adelante la situación. Claro. En ese. En ese tema de, crear, de, crear, de no crear ilusiones y llevar adelante la situación, me plantean que habían tenido conversaciones durante todos estos meses con la dirección de Niñez, Santiago y Sofía, que son los encargados allá de la parte, y las asistentes sociales. Yo estuve ayer con los dos, me atendieron muy voluntariamente, muy amablemente, me explicaron toda la situación y lo que ellos están, están limitados, porque la oferta que ellos hicieron es privada, obviamente, si usted quiere que la diga, la digo, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque es una cuestión que la municipalidad lo hace público. Ofrecían 3.000 pesos por parte de la municipalidad, el doctor Miaca, de Niñez y Adolescencia, Albert Menores, ofrecía 5.000 pesos como subsidio de primera y única vez para que se retiren. Y la parte privada de la actora, o sea, la abogada de la parte actora, no sé quién iba a costear, pero ofrecían constantemente un flete pago para que ellos sacaran todas sus pertenencias. Yo le digo, por el flete no se preocupen, en 15 minutos un amigo mío llegó con una camioneta y podíamos retirar eh, eh, toda la, toda la situ todos los muebles, bienes muebles y todo lo que ellos tenían. No había problema, no se pusieron al desalojo. Sí. Claro. No hicieron, eh... hicieron un conflicto, no solamente eso. ¿Te puedo tutear? Sí, eh, no, no hay ningún problema. Lo que quiero es que quede ¿Sino? en claro eh, que no nos vayamos <risa> que no nos vayamos de, la, de, de, de las a ra, las ramas, como se, bueno, se dice habitualmente. ¿Vamos a no irte de la rama? Sí. A día de la fecha tenemos dos menores, el nieto y una chica en toaí sí. de prestado, con otra nuera, en toaí están las tres, dos mujeres y un nietito están en toaí. Pablo, judicialmente, ¿qué se puede hacer? Digo, ¿Puede haber alguna solución para que esta gente recupere esa propiedad o ya es causa perdida? Judicialmente, la llave está en, en mandamientos y notificaciones y, ju y, y judicialmente lo que se tiene que hacer es presentar un escrito con el decreto reglamentario... Del, del presidente, uh -huh. que se pro, de, del presidente Alberto Fernández, que prorro, prorrogaba las ejecuciones. Sí, la suspensión de, de las Desalojo. Y eso. Sí. Claro, de lo, lo Desalojo, a través del decreto 320 del 2020, uh -huh. el decreto del 29 de marzo del mismo del corriente año, donde salió publicado en el boletín oficial y si vos te ponés a analizar, donde dice que las propiedades alquiladas, eh, contenencia precaria, las propiedades que fueron eh, eh, puertas prestadas, no pueden llegar a juicio de desalojo y se prorrogaría la, el desalojo mismo hasta finales de septiembre que después, claro. eh, al día de la fecha, fue prorrogado hasta finales de año sí. porque todo, la, todo el público conocimiento tenemos de que la emergencia sanitaria sigue y que nos tenemos que cuidar entre todos. Pablo, la última, Ahora, la última, no que, la última que te hago. No, no vi ayer que el Ministerio de Salud, ni de Nación, ni de Provincia, ni mucho menos vi, a la, ni mucho menos vi ayer a la tarde en la calle Matachina al 2035, cuando estaba afuera la gente en el auto, que fueran del Ministerio de Salud a verlo. Y claro. eh, llama la atención. La última que te hago. Eh, va, van, van a hacer una presentación para revertir en esto. La presentación, ¿cómo era su nombre? Pablo. Pablo, igual que yo, porque sí. Paola es la otra chica. Sí, Paola es la productora. La productora. Pablo, son las 9 y 35 de la mañana. Sí, lo vamos a decir para ahora cuando termine la nota. Para las, 11, para las 11 de la mañana está cargado por sistema toda la documentación respectiva en el escrito del expediente de, del juzgado y sí. a su vez tengo una reunión con el intendente municipal y uh -huh. tengo una reunión con el ministro de Acción Social de la Provincia, Diego Álvarez, sí. a la cual quiero que tenga conocimiento de lo que ha sucedido. Claro. Porque así como la municipalidad, la división social, tiene conocimiento, yo creo que el doctor Álvarez no es un alejado de la cuestión social mm. y, y necesita tener conocimiento de lo que ayer ocurrió. Mm. Como así se felicita el accionar municipal, provincial y nacional en ciertos aspectos de la vivienda, de la contención social... También hay que marcar cuando uno nos equivocamos. Está o perfecto. también hay que marcar cuando uno evitamos, evitamos llevar adelante algunos arreglos que se pueden haber llegado, llegado con los amigables componedores que la ley misma de mediación determina, uh -huh. con poderme, la abogada de la otra parte, poderme haber llamado cuando yo me presenté con Gutiérrez y decirme «Doctor Pinto, usted sabe que va a haber el desalojo, es inminente» es inevitable bueno eso es, eso ya porque... eso ya no, no tiene solución porque sí, ya pasó a mí ayer con ocho policías de la de la división sexta varones ocho policías mujeres cuatro policías mujeres las nenas llorando la mamá que se tuvo que venir de anguil y pagar todo un remis privado de haber querido uh -huh. trabajar a la noche anguil cuidando a una señora tuve que contratar privadamente un acompañante terapéutico para contener a la familia Tuve que contratar privadamente un fletero para que pudiera llevar cosas de la familia, lo mínimo indispensable que me dejaron sacar. Me parece que si eso no es un abuso del derecho, a lo mejor me cruce a derechos humanos a plantear la situación. No lo sé. Claro, está bien. No lo sé todavía. Bien, toda Pablo. Muchas es gracias. Un que, es un análisis que tenemos que hacer con el doctor Gutiérrez. Está perfecto. En principio acompañaremos toda esta documentación y la fuerza tendrá que, que darnos la la oportunidad de contestarnos por sí o por no lo eh, precisa insora eh, pablo bien seis eh, horas. muy bien Mucha, muchas gracias, por, muchas gracias eh, pablo nos quedamos ya sin tiempo eh, bueno, te agradecemos muchas gracias a ustedes y bendecido día buena jornada laboral eh, al, al segundo día de comienzo de la primavera es lamentable que me tengas que hacer una nota así bueno. no una nota de alegría que en y ayer no hubo ningún eh, conflicto con el halcón, ningún chico lastimado, y, y se pudo el, el, el distanciamiento social se cumplió. Pero bueno, estamos hablando bueno, de lo que nos toca hoy, otro esta... día nos tocará otro tema. Bueno, muchas gracias, muchas, muchas gracias Pablo. Que, que tenga muy buen día, Un bueno, saludo a toda la audiencia por radial. Bien, eh, Pablo Pintos, el abogado de la familia Amaya, que ayer sufrió. El desalojo eh, de una vivienda que ocupan desde hace 19 años, eh, ahí en Villa Parque, en la ciudad de Santa Rosa, eh, lamentablemente los dejaron en la calle, esto hay que decirlo. Eh, estaba prohibido los desalojos por un decreto presidencial, eh, la jueza Adriana Pascual avanzó igual. 9.37 minutos. Somos la Radio Comunitaria de Santa Rosa. Te contamos cosas y queremos que nos cuentes.